Con Luciano González, buenas tardes Luciano, Juan Pablo Bertolini te saluda nuevamente. Hola Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien Luciano, sabemos que la semana pasada iba a haber una concentración en el Ministerio de Agricultura en, este, en Paseo Colón y este, nada, el reclamo que sigue permanente por este, alrededor de 300 compañeros y compañeras tuyas que fueron despedidos hace rato ya y que siguen sin tener novedades. Queríamos que nos, que nos cuentes qué estuvo pasando y si pasó algo también en Santa Rosa. Bueno, eh, está complicada la mano, como quien dice. Eh, ya, como decías vos, hace ya dos años que se iniciaron los despidos en lo que es agricultura familiar. Y, y bueno, y sinceramente muchos compañeros con el cambio de gobierno estaban muy expectantes, eh, bueno, a que se efectivicen las reincorporaciones, estas 300 de las cuales vos hablabas. Eh, y bueno, ya de, de diciembre a, a esta altura... Eh, todavía tenemos que decir que, que, bueno, que no hay novedades, que no tenemos novedades y por eso las medidas de fuerza que desarrollamos en todo el país la semana pasada, que, que bueno, nuevamente poniendo, tratando de poner en agenda primero este incumplimiento por parte de las autoridades que habían públicamente, se habían comprometido a, a reestructurar el área, a reincorporar a los trabajadores. Y, y bueno, y eso no se está traduciendo en hechos, tenemos que decir, esa es la, la cruda realidad. Luciano, ¿qué pasó ahí? ¿Las autoridades, las nuevas autoridades, este, se habían comprometido a rever la medida o iban a revisar caso por caso o, viste, como con otra mirada? ¿Cómo era el, el, el tema del compromiso del que habíamos... Este... No, el Imagínate que el compromiso fue una repartición de que perdió casi el 65% del plantel de los trabajadores. Hay que reconstruirla nuevamente, diríamos, ¿no? sí, sí, sí. Es decir, todo lo que se estaba trabajando, lo que se hacía con eh, mil, casi 1500 trabajadores de un plumazo echaron entre 700 y 800 compañeros. Entonces, El, el compromiso del gobierno, pero no solo con, para con los trabajadores ¿eh? de, de despedidos, sino también para con organizaciones campesinas, comunidades originarias, estaba vinculado a, a esta promesa de realmente reestructurar lo que es agricultura familiar, incorporar a los técnicos que quieran volver, ¿no? eh, y de la mano de eso asignarle presupuesto. A esta, a esta área tan sensible que trabaja con, con pequeños productores. Ha quedado muy de manifiesto, eh, Luciano, en esta época, además que este, la alimentación saludable tiene una implicancia impresionante, sobre todo cuando necesitamos, cuando nos planteamos, digamos, de alguna manera salió esto como de una galera, esto de la pandemia y de la cuarentena, y eh, claro, en un momento nos vimos todos como diciendo che, hay que garantizarse, hay que asegurarse los alimentos, y lo mejor que se nos venía a la cabeza como imagen, es eh, justamente el alimento saludable, orgánico que producen tantas familias que están arraigadas en la tierra y que necesitaban la, el expertise de, de la gente de Agricultura Familiar. ¿Qué es lo que, qué es lo que ves en el, en el futuro, Luciano, con tus compañeros eh, en, en frente a, no sé si de llamarlo inacción o desconexión, por ahí la pandemia lo tapó todo y es por eso que no está pasando nada? Y bueno, la, la pandemia, da, que es una lamentable realidad, pero es utilizada como una excusa. Que la situación está complicada, que los recursos del Estado escasean. Generalmente, esos son los tipos de argumentos a los cuales se nos, se nos tramitan a los trabajadores. Obviamente, frente a eso, uno dice, bueno, hasta que, ¿para quién escasean los recursos? Porque evidentemente, para el Casino Club de Santa Rosa, por ejemplo, no escasean esos recursos, ¿no? Sí, Digo, sí. el Estado le ha, le, le ha subsidiado la casi la mitad del salario de, de sus trabajadores. Entonces nosotros lo que planteamos, no, miren, acá hay otra realidad, acá tiene que ver con una realidad política, los recursos están, tiene que estar una decisión política de, de reincorporar y de asignar el presupuesto al área. Y más envergadura toma esto, como bien señalabas recién vos, en un marco de cuarentena, en un marco donde estamos llegando casi al 50% de pobreza en nuestro país, donde se necesita apoyar a a los sectores que generan alimento y que la agricultura familiar en particular es responsable eh, de arriba del 60% de los alimentos que se consumen en Argentina. Claro. Entonces eh. es un área muy sensible, muy importante por lo que genera, ¿no? Estos alimentos de calidad, sanos, ¿no? Por un lado, y por otro lado es sensible porque es un sector que no tiene capital, que no tiene recursos para, no sé, para eh, pagar una asistencia técnica privada sino que requiere de, de, la, de la experiencia y del asesoramiento técnico que tiene que proveer el, el propio Estado. Y, es. y bueno, y no reincorporando, no reconstruyendo los equipos de trabajo, eh, se está atentando frente a esa posibilidad, no solo de reincorporar trabajadores injustamente despedidos, sino también de potenciar la generación de alimentos, generar trabajo, generar arraigo en el campo. Es decir, bueno un montón de cosas que vienen por detrás de lo que es la agricultura familiar, la agricultura campesina. ¿no? Luciano, ¿qué, ¿qué pasó en la calle, digamos? Porque también hay que mencionar a la pasada que las manifestaciones, entre comillas, están prohibidas, no sé, están prohibidas, están vedadas, hay que guardar distanciamiento social. ¿Cuál, cuál es el camino que se, no, que se busca prohibida... para, para manifestar, digamos? No, prohibidas no están porque, obviamente, la prioridad es el también el derecho a la protesta, al reclamo, digo, eso, claro. una cuarentena no lo, no, lo, no lo elimina, diríamos. Lo que sí, obviamente, ninguno de nosotros, ningún trabajador, quiere contagiarse, entonces tenemos, obviamente, los recaudos correspondientes, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, cuando la situación es tan, tan compleja, ¿no? Tan, tan complicada, que hay compañeros de trabajo que hace dos años no tienen trabajo, eso es lo que quiero resaltar, No es que encontraran otra cosa, ¿no? O que se, se la rebuscaron y tienen un nuevo ingreso. No, no, directamente no tienen trabajo. Gran parte de ellos es una situación que con cuarentena o sin cuarentena realmente es desesperante. Es realmente desesperante que ver cómo... Yo en persona no fui afectado por los despidos, pero ver a compañeros míos que la están poniendo el pecho con, con, todo, con todo el dolor de no tener un ingreso, ¿no? Claro, claro, pero además este... Hoy por hoy, verdaderamente, ha quedado visibilizadísimo, Luciano, que en la Argentina el, la profundidad de las desigualdades es atroz, ¿no? Así que, este, por ahí, inclusive, vamos a salir de esta cuarentena, de la pandemia, con un montón de data, de información, de trabajadores y trabajadoras marginales, o que están fuera del sistema, y por otro lado, esto que venimos, que estábamos mencionando, de que la agricultura familiar es sumamente importante para atender lo que es la soberanía alimentaria en la Argentina de pospandemia. Eh, y siendo uno, uno de los pocos organismos que, que trabajaba con la agricultura familiar, eso hay que decirlo con presencia en el territorio, porque a veces eh, existen organismos pero trabajan más desde una oficina, si uno quiere, ¿no? haciendo claro. un trabajo más de... En cambio acá teníamos la mayor parte del personal de agricultura familiar estaba en territorio, entonces eso era un un capital extraordinario que hasta el propio Estado había formado, había capacitado. Y bueno, estamos peleando por recuperar eso. Déjame decirte, mira justamente hoy tuvimos una primera reunión acá en Santa Rosa con los nuevos coordinadores de la Agricultura Familiar. Y bueno, obviamente en esta nueva reunión le planteamos que necesitamos que vuelvan a nuestros compañeros y necesitamos que que se le asignen recursos al a sector para poder realmente llegar a con quienes trabajamos, que son los productores, Una, primera, una primera reunión con los nuevos este, sí. jerarcas, digamos, del área, este, después de casi siete meses, Luciano, de, de asumido el, gobierno, el nuevo gobierno, las nuevas autoridades, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, la primera reunión hoy fue la presentación formal, diríamos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué sabor tenía, Luciano, digo, a la salida de la reunión? no Bueno, a ver, la reunión eh, Agricultura Familiar ha sido si uno quiere, tenemos tres coordinadores en la Pampa que responden a tres movimientos sociales que, que bueno, que el gobierno nacional ha, le ha asignado la Secretaría de Agricultura Familiar. Estuvo un representante del movimiento Evita, un representante del MTE, y un representante de la corriente clasista y combativa que son los tres coordinadores que va, a partir de ahora va a haber acá en, en La Pampa y bueno, nosotros conociendo también porque en algún momento hemos estado también peleando junto con ellos bueno, le transmitimos no nos quedamos con, ninguna, con nada en el tintero ¿no? eh, le transmitimos esta, esta necesidad de, de que si hoy más que nunca los movimientos sociales tienen la la batuta en agricultura familiar, bueno, que, que tiene que transformarse eso en, en reconfigurar los equipos de trabajo y reinstalar a los compañeros. No hay mucha vuelta. No hay mucha vuelta, es muy claro. Y el diálogo, por lo menos con estos nuevos referentes, es accesible, Luciano, por lo que entiendo. Sí, por lo menos en esta primera reunión nos manifestaron que ellos están totalmente de acuerdo con la necesidad de, de nuevamente reincorporar a los técnicos y se notaron obviamente muy preocupados, no solo por eso, sino por la situación financiera, que hoy no tenemos un peso, y, y bueno, en esta coyuntura donde más que nunca necesitamos que de una vez por todas a Agricultura Familiar, si el ministro Basterra o quien corresponda eh, asigne una partida específica para que pueda llegar ese dinero a a los sectores más empobrecidos del campo, ¿no? ¿Se habló de la, de la destrucción que dejó a la pasada el, en la época macrista, Luciano, o son cosas ya remanidas y que, están, que las ven desde el mismo, de, de, con la misma eh, mirada? No, por supuesto que se, se, habló, se habló sobre eso. Lo que nosotros también resaltamos como trabajadores es que, que bueno, que eso ya, ya pasó, que hay que, está bien, reconstruir lo que se destruyó pero bueno, eh, para un sector tan sensible como este que con pocos recursos realmente uno puede generar un impacto transformar la vida cotidiana de esas familias porque esto es así, digo no es que necesitas millones y millones de dólares eh, sino con, con asignación de recursos uno puede realmente ayudar un montón a, a este sector del campo y bueno, y que esperábamos que ellos como organizaciones sociales y a cargo de agricultura familiar se pongan a la cabeza de ese reclamo y y conquisten este presupuesto muy bien muy bien ojalá te esté en la mirada de estas de estas nuevas autoridades de, de estos referentes que por lo menos te tienen una mirada coincidente sobre el fenómeno de lo que pasó en agricultura familiar concretaron la movida entonces Luciano en Santa Rosa mira acá bueno hubo, hicimos una una una pequeña concentración también porque hay una una confusión con otros compañeros del gremio así que bueno diría que fue casi algo simbólico Bueno, sí, pero por ahí la movida está, digamos, está el... No, no, pero está incluso porque cuando estaba por organizarse, por salir la marcha en la ciudad de Buenos Aires, eh, también que obviamente iba a ser una marcha reducida, porque la situación sanitaria en la capital federal realmente Uf. es más complicada que, que la nuestra. Eh, bueno, ahí el ministro de Agricultura se contactó con el secretario general de ATE, Y bueno, y si abrió ahí un espacio que, que bueno, que veremos a ver si tiene algún resultado concreto. Por lo pronto, el día de mañana tenemos un plenario de delegados, obviamente todo virtual, ¿no? Esto, plenario de delegados nacionales, y sí. bueno, vamos a estar eh, apretando. No, no queda otra. Son dos años de lucha, dos años donde uno se desgasta mucho, pero vamos a seguir apretando, mañana discutiremos a ver cómo seguimos, pero si no hay una respuesta concreta en esta semana. Nosotros no nos vamos a a quedar a quedar parados y, y bueno vamos a hacer lo imposible para revertir esta situación. Muy bien, muy bien. De todas maneras se podría decir que paralelamente a que este, Basterra abrió un canal de comunicación a nivel nacional este, también los atendieron acá las autoridades. Vamos a ver entonces vamos a estar atentos, Lucianos, a lo que pasa con, este, con esta asamblea virtual que van a tener con tus compañeros eh, para seguir reflejando las novedades que hay en torno a, a bueno, al, a trabajadores y trabajadoras de agricultura familiar que necesitan volver a la pero que además tiene, tiene una un, un engranaje ahí con la realidad bárbaro, muy potente. Luciano, te estamos es muy agradecidos. ¿eh? Disculpe, te quería hacer un breve comentario final, porque no me quiero quedar con eso en el tintero, porque marca un poquito la, la importancia que el gobierno le tiene que dar bueno a este sector. Hágale, Luciano. Esta, la semana pasada estuve en el Oeste con, con un compañero despedido, ¿eh? que gentilmente se ofreció a acompañarme, que era el técnico de la zona, ¿no? Creo que vos has hablado con él, con Gustavo. Estuvimos recorriendo porque, bueno, para formular algunos proyectos, algunas ideas proyectos. Y la, idea es, la la situación es alarmante. Eh, ya todavía nos llegamos al invierno y ya está, casi no hay pasto en la zona del oeste. Estoy hablando de la zona de Santa Isabel, de Garrobo, La Humada, Lima y Maguida, Donde ahí el, el pequeño profesor del Chivero se queda sin pasto, se queda sin chaucha y se mueren los animales. Y todavía no entramos en invierno. Y no está el Estado. Entonces, a mí lo que se me viene a la cabeza es esto que peleamos no solo por tener un, un compañero de vuelta en el laburo, sino para que ese compañero esté peleando con el productor para que esos recursos lleguen. Porque claro. si no, así es insostenible. Es insostenible reclamar un río, por ejemplo, en este caso y que los productores no tengan para darle de comer a los animales y se le mueran. Entonces yo creo que cuando uno se golpea con esa realidad, eh, ya se está dando cuenta que, que ahí está lo importante, ¿no? y que el Estado, o, o quienes gobiernan coyunturalmente, si realmente son coherentes con lo que dicen, tienen que transformar ese discurso en hechos concretos y que aparezcan recursos para que no se le mueran las chivas, diríamos. Claro, claro, sí. claro. Y, pero claro, además sí. es una necesidad puntual, Luciano, lo que vos mencionás, que vieron que estuvieron revisando, digamos, entiendo que estuvieron conversando este, con tu compañero Gustavo Rongobius, y este, es una, una cuestión puntual, pero tiene que ver con la cadena de la alimentación de la que estábamos hablando y de la soberanía alimentaria. Luciano, muchas gracias. Te, gracias. Te tenemos okay. atado en la agenda, así que bueno, en cualquier momento te robamos otro pedazo de la siesta. No, muchas gracias. A disposición. Muy bien, hasta okay. pronto.